Amor. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre, Oscar Rodríguez y Nacho Fernández Lirio. Jueves de 18:20. Citricarral 88.5. Buenas tardes. Acá comienza Más Vale Tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Silvia sí, Barayú. ¿eh? ¿Vos sos Rodríguez? Sí, exactamente. Oscar yeah. Rodríguez, por ahora. Depende. tenemos a... A ah, Carly, ¿no? Lucía, Lucía Carly? Conde. No, ¿qué Lucía? Ah, vos dices, Carly, la de... Carly. Carly, creo. Claro. Algo así. Sí, sí, <ríe> vamos, <ríe> Lucía Conde. vamos a, sí. a ponderar su actuación. Sí, sí, sí, sí muy gracioso. Es uno muy, de los personajes muy gracioso, es muy gracioso sí. de esta serie de... Eh, según Roxy Según Roxy uh -huh. Estamos bueno. hablando cuando llegamos con ella también Ajá, que eh, empieza o empezó creo que ayer o hoy, no sé Ajá. En la televisión pública claro, claro. Pero además está en Netflix, para aquellos sí. que tienen la posibilidad sí, sí, sí. de Netflix Bueno, y Lucía está esplera sí, De verdad sí. nos enteramos la semana pasada que es una Ajá. actriz es actriz, Andrés. claro, claro Y Yo lo, sabía demu lo demuestra muy bien Sí, ¿eh? sí, se nota, uh -huh. se nota Viste, cuando habla tiene una vocecita así, sí, eso sí, sí, no, el Y el personaje ese, está muy bueno Está buenísimo, sí. es un aparato esa muchacha <risa> <risa> Acorde con Roxy <risa> Claro, sí, claro Está bueno, no, muy bien, muy bien, felicitaciones Bueno, la tenemos como operadora Sí, en sí por caso. ahora, viste, no sabemos Se viene la viste la etapa de revista romances y qué se yo y, y se puede Espero todo. que no, <risa> espero que no. <risa> no, no. Bien. Bueno, les contamos a dale. nuestros oyentes que vamos a hacer hoy, sí, en el espacio, en la segunda hora que le dedicamos a los temas de cultura, uh -huh. vamos a hablar de un acontecimiento Oscar que a mí me... para mí significa mucho y además ha significado mucho en la historia de, de la humanidad y del movimiento de los trabajadores uh -huh. del mundo, es ni más ni menos que la comuna de París. Claro. Un acontecimiento que tuvo lugar allá por 1871. Uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos a hablar bastante de ello porque porque lo da. Sí, sí, da para muchos. Yo no sé qué hubiese hecho, doctor Mañeto, en esa época, porque le dieron un premio oh, estos días sí, a horror. la libertad de expresión. <risa> <risa> bueno, pero es un premio que se dan entre ellos. Adepa es una eh Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina. Ah. Los, los medios, los dueños de medios claro. premian a sus jefes, a sus claro, CEOs. Claro, claro, así claro. que, bueno, el premio. <risa> bueno, no sé si creo que todos nos enteramos de un papelón más de Ajá. la de la Pato Ulrich, sí. como se le dice sí. así familiarmente de la ministra de Seguridad de la Nación, en realidad, un nuevo un nuevo papelón, papelón uh -huh. mediático, papelón social, papelón político, papelón de todo tipo y de todo color, sí. que protagonizó en el día de ayer, que fue el uh -huh. 25 de mayo, y traje algún que otro comentario acerca de lo que es el macartismo, sí. Oscar, me parece sí. sumamente interesante refrescar algunos conceptos, uh -huh. porque hoy en día están muy, muy, eh, muy frescos, en realidad, sí. muy vigentes. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh bueno alguna otra cosa que tengo el bueno, caputo nicolás caputo es el amigo asesor este fue creo que está testigo padrino de boda del casamiento de macri tiene otras este, adjudicaciones millonarias sí bueno es, es el otra que casi todas sí, las licitaciones sí, sí, ¿no? sí, sí, es un campeón de las licitaciones sí, sí, una, hay unos números la verdad, que... hace bingo siempre ¿no? si sí, sí, sí, sí, <risa> se hace cartón lleno este tipo si sí, bueno, exacto eh, sabes que estuve de... A raíz de esto de la Comuna de París, uh -huh. eh, estuve recordando que el mes de mayo es un mes interesantísimo, sí, Oscar. muchas cosas pasaron. En movimientos populares, uh -huh. en eh, acontecimientos populares, acontecimientos trascendentes uh -huh. de la mayoría de la población. Así que vamos a hablar un poco también de eso, de la historia del mes de mayo, uh -huh. por menos de dos o tres o cuatro acontecimientos más que interesantes, Tanto uno argentino como otros de otros Ajá. lugares del mundo. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, mes de mayo complicado para nosotros y... ¿cómo, cómo, no sé si queriendo o sin querer, para mí es queriendo esto de, de ir cortando con los símbolos, con algunos símbolos y con otros no, eh, queriendo tapar algunas cosas y esquivar otras. Estoy hablando puntualmente del 25 de mayo de la Plaza Vallada. Sí, sí. ¿Mm? Y eh, fue da, da, da mucha da vacía vacía, claro, sí, claro, claro, claro, sí, vacía sí. y aparecían por ahí en alguna foto esas de, de, de, de cabezazo y gol, viste que toda preparada, todos juntos venían caminando, saludando a quién sabe a quién porque el vallado hacía que la gente esté a dos cuadras de ahí. Claro. O sea, ¿a quién puedes saludar? Bueno, en relación con esto está el papelón de la ministra de, claro, de la Claro, y, claro, la explicación está ahí. ¿Sí? ¿Qué explicación, eh? ¿no? Uh -huh. ¿Qué explicación? Bueno, ahí otra de las cosas es el tema de los tarifazos. Uh -huh. eh, hay una cooperativa que Sanón que está en Neuquén y bueno tiene unos problemas como muchas otras de poder pagar el gas por ejemplo, ¿no? una hace cerámica y trabajan con hornos, los hornos cocen, la, cuecen la cerámica, el barro ¿eh? y obviamente con todo lo que aumentó el gas no puede seguir, no así hay un montón de cosas lamentablemente la Patagonia está la Patagonia está en un pie ¿eh? de guerra, uh -huh. así como decía un periodista en estos días. Sí, Después sí, sí. uh -huh. hay de otro personaje también eh, increíble o no, que es el señor ecuatoriano, Durán Barrio. Ah, sí. Que de verdad yo le sugeriría como a otros uh -huh. a otras personas que a veces pasan. Ya sé, par no digas nada, no nada. Ya sé, le, vas a, le vas a decir que cambie el color de la Carmela que se hace. Bueno, eso es un espanto, francamente. Ah, ¿de eso ¿no? estás hablando? ¿Del contenido que tiene? Le quería sugerir que no intente aclarar porque oscurece cada vez claro, más cuando lo aclara. Sí, sí, sí, ha sí. estado intentando aclarar sus uh -huh. hechos en el programa de Mirta Legrán. Sí, sí, pasado, bueno. Hoy, hoy estuve editando eso y, y encontré, no lo, no, lo, no, lo, no lo puse porque se iba a ser muy largo. En algún momento le preguntaron, ella, él habló de su relación porque él fue funcionario en la época de Ecuador, Perú, cuando hubo esa guerra, eh, estuvo Menem en el medio, habló muy bien de Menem. Rendimos armas. Cuando le, claro, bueno, en el momento él no lo dice en la mesa y bueno, él tenía un supuestamente una línea directa con Ecuador, con el, con el, el peruano, con el argentino, llamaba. Bueno, y alguien lo interrumpe. Y ya ah, en la época de la, de la guerra, con cuando le vendimos armas, no, <risa> garante de paz vendiéndole arma por el costadito, digamos. No, o sea, no, no, no, yo ahí no estaba. No, no, Justamente. por yo le sugeriría a este hombre, imagínate, yo quién soy, una hormiga, un poquito, nadie, una bacteria, viste algo invisible directamente, uh -huh, sí. al lado de lo que es la, el lugar social y político que este hombre ocupa indudablemente. Sí, Así que con, sí. con respeto y con cierto un gran atrevimiento de mi parte me permito sugerirle que no intente más aclarar sus dichos porque se fueron oscureciendo señor Durán Barba cada vez un poco más no sé no creo que me escuche esto que estoy diciendo tenemos un audio por ahí, vamos a escucharlo Durán Barba se llama está sacado de ahí y de otro lado Furriel es el actor que lo contradijo, le estuvo criticando algunas cosas y... Bueno, es muy largo el audio, pero está cortado, no está todo. Lo escuchamos ahora. Pero lo escuchamos ahora. Dale, dale. Que no están las cosas bien, es claro. Sí. Eh. ¿Pero va a mejorar todo? Pues sí. Eh... Originalmente yo no creía ni en la democracia, ni en ninguna de estas cosas. Me pareció una barbaridad. ¿Este candidato a algo? No, jamás. Debo es ser espantoso, si es político. Y yo no pienso lo que piensa Mauricio sobre un montón de cosas. Uh -huh. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es, es una visión más burguesa. Hay bueno, que se muere acción. de hambre. ¿Has visto que hay inseguridad de hambre? ¿Viste algún muerto? Yo he vivido en Calcuta, en donde morían 60 personas por año no. de hambre. lo invito, si usted quiere... Eh, a la zona sur, zona que yo conozco yo conozco de casa. muy bien también, si quieres vamos cuando quieres vamos cuando sí. quieres bueno, cara dura, ¿no? muy cara dura por eso, cada vez que quiere aclarar algo la va embajando uh -huh. más en realidad, uh -huh. no cree en la democracia no, no que no cree en algún otro sistema de gobierno que no sé cuál hay otro Yo conozco la dictadura, sí, ¿no? la monarquía, la aristocracia, aristocracia sí, es eh, sí. improbable. Yo ¿no? más, más me inclino eh, por lo de la aristocracia. Pero bueno, ya sabemos que mm -hmm. en estas cosas como la democracia sí, yo no, creo, son. Yo no claro, creo, yo no Aparte, creo. el tema de comparar con, con la India. Con la India, no, no, no, claro, no. Hay gente que está peor, siempre hay gente que está peor. Desde luego, no, no, no. no. Eh, bueno, además se metió en este intento de aclarar, uh -huh. decíamos recién, y lo único que ha hecho es, eh, según manera mm. de pensar, oscurecer, sí. también se metió con el tema de estos estos cruces que hubo con el Papa, con, sí. con, con Bergoglio, uh -huh. con Francisco, claro. en realidad, también intentó aclarar algo de todo esto si querés te leo alguna de, dale, sus, dale, sí, sí, sí. de sus declaraciones bueno, se estuvo refiriendo a esto que pasó con el Papa Francisco no y con la política argentina con uh -huh. los políticos uh -huh. actuales los funcionarios actuales dijo, no creo que el Papa sea un líder político que tenga mucho éxito <risa> wow y dijo que nunca yo lo aconsejaría al Papa claro, ¡Wow! y bueno, me imagino a pesar entonces sigue diciendo el diario que es la nación Oscar sí. A pesar de decir que no se mete ni con el Papa ni con el Dalai Lama, claro. que es el, la autoridad religiosa sí. de... Sí, está más cerca de Mauricio, digamos. De allá del Tíbet, sí. Durán Barba habló sobre la relación entre Bergoglio y Mac, A ver. que tuvo otro capítulo. Bien sabemos, la semana pasada, ¿no? cuando hubo todos estos cruces eh, sí. por lo de Margarita Barrientos, uh -huh. supuestamente o porque la saludó a Milagro Sala hace un tiempo sí. atrás. Más allá de que sea negocio o no, uh -huh, escuchá uh -huh. lo que dice sí. más allá de que sea negocio o no, la actitud de Macri y el PRO es abierta ante el Papa. Ajá. Es un argentino eminente, famoso, importante, sí. y es obvio que el presidente, el presidente debe tener las mejores relaciones con él. Claro. No es negocio. Pero tampoco es el fin del mundo, agregó. No es negocio. ¿No te que aclara algo este hombre no, con no. estas palabras? Es cierto, que ocurre más. Macri es el mejor evaluado de todo el continente. Ajá, según Kenche. Y esto lo dijo con cifras, según él mismo, creo. No me podés decir el nombre de nadie que tenga la credibilidad que él tiene, le está diciendo Ajá. que lo entrevista. Sí, en, disculpa, no creo que estuvo. Eh, yo lo obtuve hoy yo, bueno, la yo canción. Bueno, yo o sea, tuve... Quise sacar el audio de Tena y no salía bien, bueno, me lo traje. Yo he hablado con gente de otros países que Ajá. me dicen, dos puntos comillas, o sea, sí, hay que inventar un Macri en este país. Mira, qué bien, Tiene eh? una imagen Si sí, se para, pero hagamos una cosa, que se lo lleven. Es eh, claro. <risa> sí, que lo clonen en algo no, tal no, que que se que lo lleven, ¿no? Que no sea más de uno. Tienen una tiene una imagen mundial que nunca ha tenido nadie Ajá. en Latinoamérica. Mira, Wow. Bueno, a raíz de esto busqué, a ver, busqué, busqué si esto es cierto y sí. dónde están estas cifras que dice sí. este señor Bueno, y entonces lo que encontré es días atrás uh -huh. en la versión americana o latinoamericana sí. del diario El País Ajá, sí, de España De España, que tiene uh -huh. una, una edición para Latinoamérica, sí. ¿no? Dice este diario el punto más crítico del sondeo, sin embargo, era una nota bastante uh -huh, larga, sí. sin embargo, ha sido la pregunta, era una no, una encuesta que estuvieron haciendo, uh -huh. ha sido la pregunta a cómo el encuestado considera su situación actual sí. con respecto a un año atrás. Uh -huh. En marzo de este año, el 41,4% consideró estar peor. Uh -huh. Pero en abril, el mes pasado, el sí. porcentaje saltó. Uh -huh. y saltó a 57,2 de 41,4 sí, a 57,2 uh -huh. más de 13% sí, más el humor social, sigue diciendo el diario ha sido ha ido en el mismo sentido del 52,3 uh -huh. negativo uh -huh. registrado en marzo ha subido hasta el 57 negativo en abril recordemos que abril sí. fue el mes sí. de los tarifazos uh -huh. Bestiales. Bestiales, sí. sinceramente. La demora en revertir la inflación, sigue diciendo el diario, que está al tope de las preocupaciones uh -huh. de los encuestados, han aumentado la sensación de que Macri gobierna para los sectores más ricos de la uh -huh. sociedad. Si en marzo el 49,5% de los consultados consideraba que el Ejecutivo beneficia a los más ricos, uh -huh el 49,5, en abril esta cifra creció hasta el 53,2. O sea, todas las cifras negativas le crecieron. No, vos, no, vos sos una desconfiada, ¿eh? te lo tengo que sí, decir, bueno, disculpáme, te lo la... tengo que decir. Dale, no, decir. Vos, vos, lo que pasa es que este pobre hombre vio las cifras al revés. Ah. Para mí, no sé por qué desconfías tanto. Yo no sé él, si fueron en las cifras. No sé si fueron las de este diario, pero bueno, ha jugado en contra de Macri y termina diciendo en país su pertenencia a una familia de empresarios millonarios y el hallazgo de cuentas offshore en los Panama Papers. Sopita, no quiero, mamá. A través de un video acompañado Bueno, la imagen transformada de un amigo de otros tiempos asfixiado con su axila, cuatro libros, cuatro sabios pensamientos Gastó todo el sueldo en libros y qué manera de tirar la plata se lo veía confundido y la cabeza le pesaba y la cuchara agonizaba en una sopa de letras. Sus amigos resultaron simples, dejó el barrio, se fue el palo te compras Vale Magazine al 42010276 Citrica Radio 88.5 Bien, seguimos, esto es Más Vale Magazine Estamos hasta las 20 horas Radio Cítrica 88.5 Son las 18.25 recién Bien. Así que tenemos un, tenemos un montón más. Sí, sí, sí, por ah. suerte sí Vamos a agradecer a Sergio Arguello Les de Corrientes, a Carolina Ayala De Buenos Aires, a Eva Mercedes Eva Mercedes de, de Colón, Entre están. Ríos Esther, Esther Pérez De Buenos Aires, tengo más saluditos Pero vamos a ir dosificando Estamos en Más Vale Magazine en Facebook Y en Twitter Eh, alguna otra cosita Algo que había adelantado este premio este Peleador, es un superhéroe De la libertad oh, Ha peleado con abrazo partido Contra todas las dictaduras, sobre todo la dictadura Acá, superman sí, sí supermanito Mirá que mañito es el, el, el malo Fíjate, vos, eh, hay una saga que es Sexmen no sé si escuchaste alguna sí, vez, eso, bueno sí. el, el malo el malo es, es magneto ah. digo magneto, digo mañeto okay. igual, se escribe igual, claro. bueno adipa que es la asociación de entidades periodísticas argentinas le entregó el galardón del freedom house al CEO del grupo, si sí, por supuesto que fue allá ¿A dónde? en United States ah. en los United ah. States eh, reconocen al empresario lo reconocen por el ejercicio y la defensa de la libertad de prensa en la Argentina durante la última década. De acá... obviamente. Casi ahí Cabría que que decir durante la última puntitos claro, super dictadura. Claro. ¿No? Claro, y sí, ver, claro, claro. Sabemos para ellos ha sido una dictadura sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, esto se otorgó esta semana, el martes fue en Estados Unidos en el, una gala que se hizo el Museum de Washington. Le, le, le otorgó el reconocimiento a Mañeto por su rol y el y el del grupo, porque también está el grupo Clarín, por supuesto, con sus 300 y Sí, sí están del Medios. lado como dijo alguna vez este la nata está del lado de los si sí, está el gobierno y Clarín está del lado de los débiles. De, los débiles, sí, de sí, Clarín. Sí, sí. Hay que defenderlo a Clarín. Eh, lo, sí, sí, bueno. Eh, esta ONG que dentro de, hay que decir también de lo que es las organizaciones no gubernamentales, hay cualquier cosa no, uno cree que porque es ng no depende del gobierno, es limpia, no. Bueno, esta no depende del gobierno, de ningún gobierno, pero hace esto que hace. Eh, el ejercicio y la defensa de la libertad de prensa en Argentina durante... Bla, bla, bla, bla, bla. Y mantener la independencia editorial frente al intento oficial de avanzar contra las voces críticas. Ah, bueno. Bueno, eh, sí, claro. Eh, bien. ¿Cómo lo defendió? Cómo defendió tanta nada. Puso, tan, tan puso ah, el pecho a las balas. A la, Pero cómo cómo lo hizo? Digo, y peleando, ¿no? peleando Porque contra que tenía toda la libertad de modos si y tenía la mayoría no, de los medios. No, no, si la dictadura está acá, lo que hacía era sacarle la pauta publicitaria para endeudarlos. Ah, Aparte ah. lo perseguía con el con la justicia. ¿Vos te Pero acordás es... que hubo una una, una cuestión con papel prensa, la dictadura y este eh la señora noble de Herrera sí. esa cosa esa fa esa falaz esa tolla mentira que inventó el gobierno para ensuciarlos claro. o sea hubo una persecución judicial también una persecución claro judicial. y en el multimedios sea, ese gran multimedio que fue 678 canal 7 radio nacional y todo ese multimedio este gigantesco. gigantesco que tenía el gobierno, lo con, tenía todo en contra de Clarín. Y confines inconfesables. Claro, lado, claro, por claro. supuesto, por supuesto. Así que, o sea este, que gracias a Mañeto sí, tenemos el apoyo, hay que agradecerle la, la, la democracia Esta democracia que tenemos sí, hoy. Sí, por supuesto. Que no sea negocio. No es negocio como es claro. ah, este es este, estamos hablando Yo creo que es negocio, ¿eh? Sí, es negocio. Es por negocio. supuesto que es negocio. Sí, sí, sí, sí, sí claro sí. que Preguntarle a la nata si no negocio que yo creo que ha venido multiplicando sus patrimonios. A eso me refiero. Bueno, eh, asistieron al presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Guillermo Ignacio, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP Claudio Paolillo. Todos son eh, entidades que de dueños de medios. ¿no? Ningún, sí, sí. Nada pobrecito. Sudisto, no, no, no. Para nada. Eh, Contra conservadora. Eh, sí, Asociación Internacional de Radiodifusión. El expresidente de Aire Luis Pardo, el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar el expresidente uruguayo mira josé maría sanguinetti oh, ¿Mm? eh, todo gente bien gente eh, bueno, el reconocimiento del CEO este también bueno otras cosas que hacen para para disimular un poco a una a una gente saudita que... ala altozari por su defensa de los derechos de la mujer y bueno. eh, gente que tiene valores, valores sí. Como uno. sí como ellos claro eh, ¿que hubo alguien que habló así? socias Quién Ayer. a ver A un ver gobernador. No, un intendente, creo. A ver de de, de la, esas names Del sur, sí, sí, Óscar lo hemos comentado. A ver. Ah. No, un, un señor de la ciudad importante, ciudad de Bailoche. importante. No, no. Ah, estoy equivocado, de no, de esas no. Bahía Blanca. Ah, uh, claro, no. me acuerdo de Masó, mira vos. Que no. ah, acuerdo cómo se llama este hombre. Sí, tenés y razón. Hablando como más o menos como la edad media sí, bueno, sí, después sí, vamos sí. a hacer un comentario sobre él también con mucho respeto pero vamos a hacer un comentario sí claro claro bueno ya está esto es el premio que le dio la asociación de entidades periodísticas de la UPA es la asociación que nuclea empresas dueñas de medios de prensa en la Argentina eh, o sea el dueño este premia a su laburante, su trabajador que se rompe el lomo dijiste, y le pone comienzo, el pecho. Se premian entre ¿Se ellos. Se premian entre ¿Se ellos. Se han, claro. Es un buen premiado claro. Entre ellos. Claro. es el cazador, en algún momento posteamos algo en Facebook del cazador que premia al perro, al perro de presa. Claro. claro le le tiene claro. un hueso y pero bueno, un hueso es grande, digamos, ¿no? Claro, claro. Más que hueso. <risa> es un flor de claro, premio. Claro, y se sacó fotos y todo, yo lo vi. Sí, en el sí, diario. sí, claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí aparte estuvo con gente enorme. bien. Claro. Está bastante mejor, a mañito, en la Sí, fotos, y porque ¿eh? ahora, ahora está ahora puede respirar. Con la sí, dictadura lo, lo tenía más mal. Sí, sí, claro. sí, en la dictadura pobre hombre. No, estaba... qué lástima que se me borró acá lo que tenía Estaba mordazado. Sí, claro, no podía hablar, pobre. Claro, sí, claro sí, hablaba. Claro, no, lo, vi, lo vi, mejor, lo vi mejor, de mejor semblante. Sí, sí, yo no, no, no, no, no quiero decir nada. Eh, bueno. algo tuyo bro. <risa> Bueno, mira Oscar, sí. eh, no recuerdo ahora el nombre Lo vamos a buscar en un momento Si vos tenés ahí la posibilidad Porque ya que lo comenté lo podemos decir Ajá. Es el intendente de la ciudad de Bahía Blanca Que a raíz del acto, supongo, del 25 de mayo Estuvo... Eh, estuvo en de eh, Dio declaraciones, Oscar, ¿no? Ajá. Y eh, su, su texto fue verdaderamente... No te digo de la edad media porque quizás es retrotraerme demasiados siglos para atrás, pero sí la década del 70, a partir del 76 o 75 sí. en adelante. Ahí tenés el nombre del señor. Acá lo tengo, eh, Héctor Gai se llama. Héctor. Gai. ¿Gay? Sí, Gay se escribe, Gay, gay con A. ¿Con A? Sí, ¿Con G? ¿A? Sí, como ¿Y gay, claro. ¡Uy, uh, caramba! Habló el 25 de mayo, eh, combatir los enemigos de adentro y de afuera, sí. que no tienen patria ni bandera y quieren subvertir los valores y adueñarse de nuestros ideales y de nuestra juventud ¿Qué te Carajo. parece? ¿Qué Así te parece? No, no puedo... con esa voz, ¿no? No lo sé, no lo sé porque no lo escuché en realidad, no, no. lo leí. ¿Pero vos te parece semejante texto en el año 2016? Sí. Este texto, Óscar, uh -huh. que es un texto de verdad, hay que irse Atrasa, 40 ¿no? años para atrás. Atrasa. Así hablaban. Quizás sigan hablando los milicos, pero hoy no nos escuchamos. Uh -huh. sí, sí, hoy justamente sí. hablaba con una amiga, sabes quién es el jefe de, de, no sé cómo se dice, del Estado Mayor del Ejército. Yo no, no, ¿Sabes cuál no. es el del jefe, el nombre y apellido? del jefe del Estado Mayor de la Marina? Ni idea. No, claro. ¿Sabés cuál es el nombre y apellido del jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica? Man. Ni idea. Hoy no son casi sujetos sociales. Claro. No lo claro. son. Como este otra época. Hombre, uh -huh. Este hombre arrastra semejante vocabulario que de verdad es eh, no sé a quién le pudo haber caído bien. Lo lamentable es que seguro hay Hay gente que acuerda con este tipo de sí, claro, de dictatorio, claro. de gente que son enemigos de adentro y de afuera, que subvierten los valores. Sí. De qué intendente de qué era? De, de de, sí, pero de qué de qué partida? Ah, bueno, supongo que debe ser Cambiemos, de cambiemos. cambiemos. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. debe ser de Cambiemos, Es de realmente. Cambiemos. Sí, sí, ¿Es sí, de cambiemos? Sí, claro, claro. Ah, repetime el nombre, por favor. Así que es Héctor el Héctor Gay. Héctor Gay. Hector Gay, sí. No, no sé si es Gay o no, no importa, eso pero es lo de menos. ¿Qué -Y. y? Sí, así sucesivamente. Bueno, eh, no, recordemos, sabemos que la palabra gay en inglés también significa alegre. Si sí, es, es... es alegre, no. pero no tiene pinta de alegre, ¿eh? No, no, si como se estas piensa... maneras, estas formas no, no, de si hablar. No piensa como piensa verdaderamente dónde no debe vivir. Sí, muy bien, es, es complicado. Viña ¿no? Blanca es una ciudad complicada porque recuerdo que está más que tuvo uno de los de los primeros civiles que tuvo una condena por haber participado en la dictadura militar era dueño de un medio, en Bahía Blanca, de un diario, de canales, sí. y qué sé yo abiertamente apoyaba la dictadura y hacía campaña a favor de los milicos ¿sí? de aquella época Yo lo que sé es que Bahía Blanca tiene una, una sede, ¿no? no es la palabra adecuada y correcta pero uh -huh. tiene como un asentamiento, tampoco me, me suena bien Eh, de la marina. Claro, de la marina. Hay puerto, claro, claro, claro, hay un puerto. Es una sí, ciudad sí, de sí. puerto, eh, una ciudad de mar, uh -huh. un puerto, y tiene un asentamiento importante. Sí, sí. el Castrense. Castrense, claro. en realidad, esta fuerza claro. armada que es la marina. Eh, pero bueno, me, me sorprendió, de verdad, es como retrotraernos uh -huh. 40 años, y creo que el señor está afuera, de, fuera de época, absolutamente. Sí, no es tan grande, te... no tiene sesenta y pico, no tiene setenta. Eh. Porque te repito, Oscar, hoy en día las Fuerzas Armadas no son casi un actor... So... No lo son. No, no son actores sociales en nuestro país. No están completamente subordinados al poder este, político, como eh, tiene que ser. Tanto que no sabemos el nombre de no, nadie. No, no, es cierto. De nadie, uh -huh. absolutamente. Bueno, no sé, este señor gay, uh -huh. eh, este intendente, Jorge Gay, era... Sí, sí, sí, eh, Héctor Gay Héctor, Héctor, Gay. Perdón, Héctor sí. Gay de verdad es sorprendente uh -huh. señor la manera en la cual usted se expresa y es sorprendente la manera en que retrotrae la historia 40 años para atrás Tienda de curiosidades Pasen y vean Abrimos jueves de 18 a 20 A veces no Museo de novedades viejas Más Vale Magazine por Cítrica Radio 88.5 Abrimos las puertas de la tienda de curiosidades Todo a buen precio Pasen y vean ¿Qué se necesita para hacer una empanada? Para empezar se necesita alguien como Edgardo que crie las vacas... ...a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos... ...alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa... ...también necesitamos a Nilda con sus cebollas... ...y si la empanada tiene papa, las papas de Pablo... ...algunas tienen pasas de uva y otras huevo... ...huevos que alguien transportará... ...por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas... ...para que no haya pozos... ...y los huevos, Germán y su camión lleguen sanos y salvos un camión que un empresario tendrá que fabricar un comerciante vender y un mecánico cada tanto hacerle un service gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan y creen en este ambicioso proyecto de hacer una empanada por si se pincha una rueda la gomería de Fabián y una estación de servicios para cargar nafta si la empanada es al horno alguien proveerá un horno y si es frita una sartén por último también necesitamos una abuela como María Teresa con buena mano para el repulgue y a su nieto Iván que como muchos chicos seguro termina sacándole la pasa de uva a la empanada así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen nos tenemos que juntar para estar cada día mejor todo es posible juntos y por supuesto, ¿sí? tardes, hola, ¿qué haces por hace? aquí? me a traer una buena noticia, por supuesto este... como siempre, ustedes no, estaban no, hablando ¿me lo odio? sí, no, nunca quería la tradición yo era no el baúllo por eh, supuesto mire no voy a presentar para nuestros sí, sí. oyentes el señor que habla es Willy Willy Domingo Guillermo Guillermo Domingo y Guillermo de sí. Willy el señor Willy sí, es militante Cuidado, del sí, partido sí, gobernante sí, hoy en sí, sí, militante, no, es, no me la palabra militante, porque me llamo a yo soy un ferviente eh te bajadón, el... sí, Y estamos tirando el par delante del mismo carro porque yo por todos argentinos. Bueno, bueno este es no que... puedo decir bienvenido porque me, siempre ustedes se no infiltras sin mi, que no, nadie lo haya mi, invitado, no pero ah, disculpe que favor. le diga así pues no me importa, parada. Por supuesto, hemos pasado el 25 de mayo. No cierto, bueno, la parada, por supuesto, es tradicional. Se come desde Ushuaia a la quiaca, querida. Todo el mundo come parada. Como decía Mauricio en el spot, porque yo, yo lo vi ahí, A Mauricio ponerse, mirar yo le falta papa, le falta yo le pone... Ay, me gusta eh, con aceituna, no me gusta... No No, no, al final, pero él tuvo, por supuesto, está en todo. Está, no hay nada que lo, no pase sin que él lo vea. De verdad, si usted quiere, me pregunta, le puedo no. decir mi comentario acerca no, de este... No, no, ah, falta, no no hace no. falta, no, porque yo sé para dónde va usted. yo sé para usted, ustedes, por eso yo estoy la contrapartida de lo que ustedes hacen, yo sería el, el contrapeso de un su, susurraje. Por eso pues. a pesar de todo le damos un sí, espacio. Sí, por supuesto, porque esto es una democracia, a pesar de los que sí. sigue siendo una democracia, yo en 25 por supuesto estuve con la peorada. Pues yo tengo campo, ¿Con por ¿Con supuesto, con la peonada, la peonada, y por supuesto, ahí tengo mi campo, tengo gente, voy como con ellos, me siento, me dice, venga, patrocito, ah, venga, otro, por supuesto, yo me pongo la ropa justa para eso, yo me pongo mi bombacha de campo, que me la mando a hacer, por supuesto, con todo los amigos, como eso, la ristra, toda esa cosa, que, que plata y oro, toda esa cosa, pues, pues, me ha pues, visto bien campestre. La no le entiendo lo pues, que es, habla. Bueno, sí, ¿no? No, importa, no, sé, porque, no sé, no sé, que la ristra, una bombacha de campo, eso ¿no es lo que es? No, sí, falta campo sí, sí. querida, a usted le falta campo, no, no, no tiene campo usted, no, ¿No conoce campo, no, no, no, sí, no conozco, campo, no tengo campo de mi propiedad, por favor, bueno, sí. termino con, con esto que voy a decir y sí. tengo otro audio para que ustedes escuchen, así como lo juntamos todos los días para hacer que las cosas paguen nosotros tenemos que juntar para estar cada día mejor. Así dijo el presidente, ¿no? Ve, ve, Mauricio Macri. Quería, quería ponerme sin otro audio, por favor. Bueno. Escúchelo, escúchelo, porque una vez es popular, Mauricio. ¿Ya con esto terminó? Pues sí, con esto me voy le digo, yo una vez estuvo pequeño que le explico lo que voy a escuchar. Fue Mauricio, fue a McDonald's, McDonald's, ¿McDonald? ¿lo McDonald's? ¿Sí? Bueno, fue a McDonald's y estuvo haciendo cosas con los chicos, muy popular, por supuesto y eso es lo que hacen los chicos, trabajar, cocinar, y sí, por supuesto, y por supuesto, ¿no Ay. escuchó Durán? ¿Va usted? No, bueno, no, no. pues quería ponerme el audio ese, así lo, lo escucha y se desayunó un poco. Hoy, Mauricio fue a trabajar, se presentó con todos los empleados que acababa de comprar, recorrió el lugar junto a un gerente de mentiras, ...y con su porte y su mirada patronal... ...le dio un beso a una chiquita... ...mientras se sorprendía viendo el precio del combo grande en su argentina. Después se puso el delantal para jugar e hizo una cuenta. Dos más dos, dio cuatro. Era la primera vez que Mauricio hacía una cuenta. Sirvió un poco menos de papa que otras veces... ...y se olvidó de poner la gaseosa. ¡Mauricio picarón! Enseguida... Se sacó una foto con sus empleados y extenuado, despidió a todos y renunció. En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos lo visto, mucha alegría. Hoy oh, era la revolución del amor. A los dos días fue por Es un tarifato. sí, y sin laburo te quedas cero. Para los buitres nos endeudamos, devaluó el peso y subió la inflación, con tu sueldito ya no haces nada, no. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Oh. Gorilón, Mauricio, gorilón. Oh. Gorilón, Mauricio, gorilón. Oh. gorilón, Mauricio, gorilón. Oh. Gorilón, Mauricio Gorilón, 90 noventazos de terror. Ten en tu cerco no hay ley de medios, no hay presupuesto para educación, a la cultura a la clausura, eh, oh. para la huelga la represión, la basura en el Alabama, a la Malvina abandono abandonó Se despegó de la patria grande sí, Y al negro va más el amado Gorilón, Mauricio Gorilón ¡Garilón! Gorilón, Mauricio Gorilón ¡Garilón! Gorilón, Mauricio Gorilón ¡Garilón! Gorilón, no la dejan ¿En serio se la mamó? Te lo debo porque no, no estoy en el, el tema, ¿eh? Date una vuelta por nuestro blog. masvaletarde.magazineradial.blogspot.com.ar. Date una vuelta. Lo que escuchamos era Murga, esa te la debo, Gorilón se llama el tema. <ríe> me encantó. Me sí, encanta. a mí me gusta, hay, hay cosas muy muy geniosas. Me encanta el ritmo de las murgas. De las murgas a la claro, realidad. a mí también los tamboriles <ríe> me gustan mucho. Sí, sí, sí, Bien, sí. vamos a saludar a una gente más, Ernesto Ferreira Mengue de Buenos Aires, Gustavo Espinosa también de Buenos Aires, Patricio Recalde de la Ferrer, la Ferrer, la Ferrer, Daniel Caccione Luis Ángel Copa y tenemos más saludos pero más adelante. Estamos en Más Vale Magazine en Facebook y Más Vale Magazine en Twitter, Radio Cítrica 88.5 Tenemos hasta las 20 horas Sí, son las 6 y 45, así 18 es. y 45, uh -huh. así que tenemos mucho tiempo por delante Así es, eh, uno de los temas que había adelantado es este tarifazo del que estamos hablando siempre eh, Lamentablemente, eh, este gobierno ha hecho un ajuste de, de, de todo, en realidad ajuste para arriba, nunca ajuste para abajo en eh, una, una cooperativa que es anón eh, la ceramista eh, llegó a tener eh, una factura que es, es, no, no se puede creer eh, 8 millones de pesos de luz de gas y gas de gas trabajan con cerámica están en neuquén y bueno le enviaron al gobierno una carta diciéndole miren no podemos pagar esto va a cerrar hay muchas familias que dependen de esto esto es eh, ahora se llama eh, fácil impact sanón que es fábrica sin patrones es fácil -pat. sí. eh, alejandro lópez es el secretario del gremio de ceramistas y adelantó esto que si no nos llega a un arreglo por lo menos que intervenga el estado o algún o algún ente que pueda decir no nos frenemos esto de hecho hay algunas algunas este cuestiones legales que hacen que frenen estos aumentos. Ha pasado en Bariloche, sí, por presentaciones, ejemplo. presentaciones judiciales. Sí, sí, eh, amparos así, el, sí, amparos. Sí, sí, esto frenan el aumento hasta que aclare. Bueno, el eh, gobierno ya dijo que los va a apilar todos también, sí. ¿no? Sí, es rápido para esas cosas, ¿no? Sí. Para esas cosas es muy rápido. Eh, cuando en otro tiempo criticaban otra cosa, lamentablemente ahora estamos viendo que está todo, todo al revés. Depende del cristal con que se mire todo, ¿no? Eh, hablando de trabajadores, Oscar, y de lo que está sucediendo en casi todos los rincones de nuestro país, como recién acabas de decir de uh -huh. Fast Pat, eh, eh, les comenté al comienzo del programa esta relativa sorpresa de que el mes de mayo ha traído a lo largo de la historia distintos acontecimientos uh -huh. sociales y políticos relevantes. Sí. Uno de ellos fue en 1886, Oscar... ...el primero de mayo de 1886... ...algo que había empezado a fines de abril de este año... Y fue cuando un grupo de obreros anarquistas uh -huh. en aquel momento lanzó en Chicago una campaña para lograr una jornada más digna de apenas 8 horas sí. y no 14 o más horas uh -huh. que a veces eran sí. las que trabajaban. No había límites antes de esto para la explotación uh -huh. y como lógica contrapartida tampoco... ...había límites para la utopía de los dueños de nada... claro ...¿quiénes son los dueños claro, de nada? Sí. ...los trabajadores, Laborantes. son solamente dueños uh -huh. de su mano de obra... Uh -huh. ¿sí? de, ...de su fuerza de trabajo... ...que querían dar vuelta a un mundo que ya estaba patas para arriba... ...el primero de mayo entonces de 1886... Uh -huh. ...convocaron a una gran manifestación... ...allí estaban los obreros con sus mujeres uh -huh. y sus hijos... Y sobrevino a una de las peores represiones uh -huh. que hubo no diría la peor pero una de las sí. peores que hubo a lo largo de la, de la historia por lo menos del siglo 19 y 20 uh -huh. a punto tal que quedó para para el resto de la historia este primero de mayo como recuerdo a todos los trabajadores del mundo salud y algo más nuevos datos Viejos consejos Aportes para nuestro bienestar Con Silvia Barayoga Bueno Oscar, vamos a hablar un poquitito Vamos a dejar hoy descansar a Freud, a Lacan y a Chico Análisis sí. Y vamos a hablar de algo que es absolutamente vigente, está absolutamente vigente, que es esto de el frío, las gripes, uh -huh. los resfríos y la vacuna antigripal. Yo no sé si vos te has vacunado sí, o no, sí, sí, sí. yo confieso que todavía no lo hice y ahí ando dando vueltas como una, una común y corriente neurótica que lo soy, <risa> dando no, vueltas todos, a me vacuno no me vacuno, que, me, uh -huh. que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no y todavía no lo hice. Eh, vamos a hablar un poco de las vacunas, de esta famosa vacuna uh -huh. para eh, antigripal. Una de las preguntas más frecuentes es si la vacuna puede producir o causar gripe claro cuando uno claro. se vacuna. La respuesta que encontré es que la vacuna contiene virus de la gripe uh -huh. solo muertos, claro. esos virus, y no puede causar la enfermedad de la gripe entonces. Menos del 1% de las personas vacunadas desarrollan síntomas gripales, uh -huh. como fiebre leve y algún que otro dolor muscular después de la vacunación. Pero esto no es la enfermedad gripe. Claro. Estos son efectos secundarios que no son los mismos para nada que la de la enfermedad real, ¿sí? Uh -huh. La inmunidad, sigue diciendo, este artículo la inmunidad protectora de esta vacuna se desarrolla, o sea, que estamos protegidos sí. frente a este virus recién a la primera o segunda semana después de la vacunación. No es inmediata la inmunidad uh -huh. que, el, que el vacunado adquiere. No claro. es que me vacuné hoy y ya, está. Y ya mañana estoy protegido. Claro. No, tienen que transcurrir una o dos semanas. Siempre es posible que una persona recientemente vacunada pueda estar expuesta a la enfermedad antes de que sus anticuerpos se, uh -huh. se formen uh -huh. y que logre entonces la inmunidad. Yo me vacuno hoy, pero estoy eh, estoy con unos amigos y hay sí. uno que está enfermo. Bueno, estuve en contacto con el virus y yo todavía no estoy uh -huh. protegida. Claro, claro. Frente a esto eh y por consiguiente es posible que yo desarrolle la enfermedad, mm, claro. aún habiendo estado vacunada sí, el día sí, sí, de sí. hoy porque hay gente que se, se queja de eso. yo me, me vacuné ayer, antes de ayer, como no puede ser eso. que me haya resfriado También, claro. por eso la inmunidad no protectora tiempo. Oscar, mm -hmm. es entre una y dos semanas para claro. que se desarrolle esta inmunidad mm -hmm. ehm Bueno, eh, gripe no es cualquier enfermedad, eh, no es cualquier cosa la gripe, es gripe o influenza se llama. Es una enfermedad que tiene fiebres y tiene síntomas de resfriado, pero no es un resfrío, porque está provocado por un virus, uh -huh. virus específico, claro. además. Uh -huh. Hay otros virus que producen otros síntomas respiratorios sin llegar a ser una gripe. Ajá, sí claro, claro. sin sí, llegar sí, sí, sí, sí. cómo funciona la vacuna que es otra de las preguntas clásicas como todas las vacunas del mundo lugar uh -huh. como todas que actúan enseñando digamos así entre comillas uh -huh. enseñando al sistema inmunitario que son nuestras defensas sí. naturales no a defenderse contra una enfermedad o sea, que la vacuna le enseña uh -huh. a nuestro sistema, soldaditos, ¿no? como soldaditos, uh -huh. le enseña o como maestros, claro, serían capitanes, digamos, uh -huh. siguiendo el, el ejemplo, claro, le enseña Castrelse. a defenderse uh -huh. de esa enfermedad. Cuando cualquiera de nosotros recibe la vacuna, vos sí, yo todavía no, uh -huh. el sistema inmunitario reconoce el antígeno como extraños uh -huh. y fabrica anticuerpos contra ello. El sistema inmunitario podrá producir anticuerpos más rápidamente cuando es expuesto al virus de la gripe. Uh -huh. Si estoy vacunada, mi sistema inmunitario va a responder más rápidamente, claro. generando anticuerpos más rápidamente para vencer a ese virus. Esto ayuda a proteger contra la enfermedad. Contiene pequeñas cantidades de los antígenos de superficie, proteínas de la membrana externa del virus, que el organismo reconoce como extrañas. Uh -huh. Es el proceso de cualquier vacuna. ¿Es lo mismo, Oscar? Otra pregunta eterna. ¿Es lo mismo la gripe que el resfrío? <risa> no, dicen los médicos, pero con mayúsculas lo dicen. La gripe es una enfermedad causada por el virus de influenza, uh -huh. tipo A o B. Sí. Es un virus determinado. Uh -huh. Fundamentalmente respiratoria, es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por fiebre, dolores musculares intensos, cefalea y debilidad. La vacuna entonces protege y enseña uh -huh. a nuestro sistema inmunitario sí. a defenderse de estos virus. Por otra parte, el resfrío... ...este resfriado uh -huh. común y corriente, es un cuadro respiratorio ocasionado por muy otros virus... Claro, ...son diferentes claro. virus, no es el sí, virus sí, sí. tipo A o B, como coronavirus y rinovirus, uh -huh. se llaman... ...entre otros tantos, sí. y se caracteriza por un catarro de las vías aéreas uh -huh. superiores pudiendo o no, y esto es cierto, estar acompañado de fiebre, aunque claro. ese estamos resfriados y sí, si sí, no sí, tenemos no, fiebre. Sí, me, me ha pasado, claro. Y con un leve, leve compromiso del estado general, uh -huh. cosa que no pasa con la con la gripe, con la gripe es te tira fuerte, a la cama. Claro, claro. Es más fuerte. Esa es la gran diferencia, claro. Y es otro el mecanismo son otros uh -huh. los virus que la provocan. Sí, aunque algunos síntomas son parecidos, es más fuerte la gripe eh, eh, es eh, todos los síntomas son más fuertes, claro. más graves claro. en realidad, uh -huh. o dicho lo a la inversa, los síntomas del resfriado común son más leves, claro. ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Y pueden no con, no puede pueden no manifestar uh -huh. fiebre. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué personas son las que deben recibir estas vacunas? Oscar, todo el personal de salud, uh -huh. las embarazadas y las puerperas. Sí. Recientemente parturientas, claro. digamos, los niños de 6 a 24 meses, de uh -huh. 6 a 2 años, eh, ¿ah? niños y adultos de 2 años a 64, inclusive que presenten ciertas condiciones, Oscar, como uh -huh. enfermedades respiratorias claro. previas, claro. enfermedades cardíacas también, inmunodeficiencias varias, congénitas o adquiridas, si es pacientes oncohematológicos o sociales sea, eh, problemas oncológicos de la sangre, la sangre claro, exactamente claro. y trasplantados también diabéticos uh -huh. también personas con insuficiencia renal crónica que estén en diálisis toda esta gente tiene la obligación de estar eh, de estar vacunada y las personas mayores de uh -huh. 65 años Más o menos creo que con esto respondemos a preguntas muy comunes, muy muy trilladas estos sí, días. Sí, sí, sí. Yo me lo digo a mí misma, uh -huh. que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. Creo que mañana, que tengo tiempo, voy a ir a vacunarme. Y, y tendría que hacerlo, sí, voy sí, sí. A a Yo lo hago porque en el trabajo lo hacemos todos los años y aprovecho y me lo hago porque viene bien. Yo, de hecho, después, al poco tiempo que me vacuné... Eh, tuve apenas un referido, una recaída pero no fue referido, ni siquiera fue referida yo me he vacunado uh -huh. cuando trabajaba en el hospital porque bueno era obligatorio claro, como dije claro, de, dentro de las claro. de las eh, de las, los ringlones uh -huh. digamos de aquellos que está absolutamente indicado la vacunación es en el personal de salud ¿no? claro, claro. Eh, porque bueno uno está expuesto a cuando uh -huh. virus exista virus, sí, sí. Eh, pero bueno fuera de eso desde que dejé de trabajar uh -huh. en el hospital nunca más me vacuné un mea culpa Haces grande mal. grande que nadie me haga caso uh -huh. todos aquellos que me están oyendo <risa> claro. pero claro. prometo que mañana voy a ir uh -huh. está muy bien nos vamos a esta hora con un tema gracias a Eva Mercedes, está en, en Colón estoy escuchando Cítrica Radio FM 88.5 de Buenos Aires online, el programa de Oscar y Silvia Kumpas dice gracias Eva, un beso grande a Juan Serrano de Buenos Aires, a Bel Martínez de Santa Fe y a Isabel de Cava, un bebé Nos vamos, nos vamos sí, con ya el volvemos, tema, claro. Ya volvemos en un ratito Ey, ¿qué te pasa Buenos Aires? Es con vos no la tecno ni el rock Es tu parte que vos no conoces Cuidado la conozco yo Sabes que va a ser lo mismo en la misma ciudad allá en los comienzos de los años ochenta el mundo aún no se podía mover estaban altas las defensas no se comía tanta mierda Buenos Aires hoy de falta mambo te sobra muerte y se quedan aquí porque ahora viene lo mejor